Abrieron la inscripción para los cursos de personal de embarcación en Berizo. La Escuela de Formación y Capacitación para Personal Embarcado de la Marina Marcante de Berizo abrió la inscripción para los cursos de formación por medio del cual se pueden obtener las distintas habilitaciones para ejercer tareas a bordo de busques comerciales. Se dictarán los talleres de marinero, auxiliar de máquinas navales, auxiliar de factoría y empleos sin requisito de capacitación como camareros, cocineros o enfermeros. Los cursos tienen de 4 a 8 meses de duración y están dirigidos para todos aquellas mayores de 18 años con secundario completo. La inscripción es hasta el 15 de noviembre, de lunes a viernes, de 8 a 1 de la tarde, en la escuela ubicada en calle Varadero y cabecera del DOC Central. Para más información se pueden comunicar al 464-4403 o al mail fokplaplata.hotmail.com. Se jugó la segunda fecha en el fútbol femenino. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Se jugó la fecha número 2 del femenino de la liga amateur Platense y en la primera división, Las Malvinas goleó 5 a 1 a Talleres del Ferrocarril Provincial, mientras que Forever derrotó por 2 a 0 a Argentino Juvenil. Entonces, tanto Las Malvinas como Forever son punteras del campeonato con 6 puntos. En la B, Capital Chica le ganó 2 a 1 a Lumni. Adip derrotó 1 a 0 a Peñarol, mientras que Deportivo Curtidores también le ganó 1 a 0 a Porteño. Capital Chica, Adip y Deportivo Curtidores son las punteras. Tienen cuatro puntos para el informativo regional, informó Sergio González. Un servicio que informa más cerca. Marcharon en La Plata contra la represión estatal y el gatillo fácil. El colectivo contra el gatillo fácil de la plata, organismos de derechos humanos y familiares de jóvenes víctimas de violencia policial exigieron el cese de la represión policial y alertaron sobre los proyectos que pretenden bajar la edad de punibilidad. Según un informe del colectivo, en la provincia de Buenos Aires hubo más de 600 casos de muertes a manos de las fuerzas de seguridad en lo que va de la gestión de María Eugenia Vidal. La marcha de este lunes en la ciudad se organizó ante la gran cantidad de casos registrados en el territorio bonaerense y constituye un antecedente de lo que será la marcha nacional que se llevará a cabo hoy en Capital Federal. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.